Fa'al zajirati zajirā Por los que conducen las nubes Fa'al taliyati zikra Por los que llevan a los hombres la revelación o la recitan Inna ilahakum la wahid Por ellos juro que Vuestro Dios es un Dios único Rabbus samawati wal ardi wa ma beynahuma wa rabbul mashariq el señor de los cielos y de la tierra de cuanto existe entre ellos el señor de los amaneceres inna zayyanna al samaa al dunya bizinat in il kawakib ciertamente Hemos adornado el cielo de este mundo con las estrellas. Y lo hemos protegido de todo demonio rebelde. La يسمعون إلى الملائئ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Estos no pueden escuchar lo que se dice a los ángeles en el cielo porque son abatidos desde todas partes. Nuhuran wa lahum adhabun wasib. Y expulsados. Y recibirán un castigo incesante en la otra vida. Illa man khatifal khaṭfata fa atba'ahu shihabun sāqib. Y si alguno consigue captar algunas palabras. Es perseguido por una estrella fugaz de luz penetrante que lo quema. Fa-s-taf-ti-him a-hum a-shaddu khalqan am man khalaqna Inna khalaqna-hum min tinin lazib. Pregúntales a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, si son ellos más difíciles de crear o todo lo demás que hemos creado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 no se benefician de la exhortación. واذا راوا آيتين يستسخرون Y si ven un milagro que prueba tu veracidad se burlan de él. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Y dicen Esto no es sino clara brujería. Aida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usun. Cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿seremos resucitados? Awaba'una al-awwalun y también nuestros antepasados. Qul na'am wa antum dakhirun Diles. Sí, y serán humillados. Fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun bastará con un solo soplido del cuerno para que resuciten y contemplen los horrores de ese día. Y dijeron, "¡Ay de nosotros! Este es el día del juicio." Dirán tras resucitar, "¡Ay de nosotros! Este es el día del juicio final."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 Uhshurul ladhina zolamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Y Allah dirá a los ángeles, Reúnan a los injustos que negaban la verdad, a sus aliados de entre los yin, y a los ídolos que adoraban, Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim fuera diabla y conduccanlos a todos hacia el camino del infierno. waqifuhum innahum mas'ulun yagan ke se detengan pues serán interrogados. malakum latanaṣarūn se les dirá ¿qué les sucede? ¿Por qué no se ayudan unos a otros? Balhum al-yawma <risa> mustaslimun. Más ese día se rendirán sin ofrecer resistencia. Wa aqbal ba'dhum 'ala ba'd yatasaa'alun. Y se dirigirán los unos a los otros discutiendo, lanzándose reproches entre ellos. Qalū innakum kuntum ta'tūnana 'anil yamīn. Los débiles dirán a los líderes de entre los jin y los hombres incrédulos a quienes seguían. En verdad, ustedes nos extraviaron haciendo uso de su poder sobre nosotros qalu bal lam takunu mu'minin los otros responderán no ustedes no eran creyentes wama kana lana alaykum min sultanin bal kuntum qauman taghin no teníamos ningún poder sobre ustedes para hacer que nos siguieran sino que eran un pueblo transgresor fahatta alaina qawlu rabbina inna ladaiqun y se ha cumplido la promesa de nuestro señor sobre nosotros de que sufriremos el castigo del fuego fa agvainakum inna kunna gawin y los extraviamos porque nosotros mismos estábamos extraviados fa innahum yawma idin fil azaabi mushtarikun ese día todos ellos compartirán el suplicio innahum yawma idin fil azaabi mushtarikun nakadhālika naf'alu bilmujrimīn Así es como actuamos con los pecadores que niegan la verdad Innahum kānū idhā qīla lahum lā ilāha illallāhu yastakbirūn Si se les decía a los idólatras de la Meca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 Bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursaleen. Mas Muhammad mad llegó con la verdad confirmando a los profetas anteriores. Innakum ladhaa'iqu al 'adabi al aleem. Ciertamente sufrirán el castigo doloroso del fuego por rechazar la verdad. Wama tujazuna illa ma kuntum ta'malun. I solo obtendrán el castigo que sus acciones merezcan. Illa 'ibadallahi al-mukhlasin. Excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederles su misericordia. Ulaika lahum rizqun ma'lumum Estos recibirán una provisión que reconocerán en el paraíso. Fawakihuhum mukramun Fruta diversa y serán honrados fī jannātin naʿīm in los jardines de las delicias ʿalā surūrim mutaqābilīn estarán unos frente a otros recostados en divanes yuṭāfu ʿalayhim bi-kaʾsin min maʿīn y circularán entre ellos copas de un vino que fluirá como el agua de los ríos. بيضاء لذة للشاربين de color blanco y de sabor delicioso para quienes lo beban. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون El cual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 celosamente protegidas. Fa aqbal ba'dhum 'ala ba'd yatasailun. Y los creyentes se dirigirán unos a otros preguntándose sobre su situación en la vida mundanal. Qala qawilun minhum inni kana li qarin uno de ellos dirá Yo tenía un íntimo amigo y يقول ا انك لمن المصدقين que me solía decir Tú eres de los que creen en la resurrección Aitha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadeenun Quando moramos y seamos polvo y huesos rendiremos cuentas de nuestras acciones Ola hal antum muttali'un después dirá a sus compañeros del paraíso nos asomamos para ver qué fue de aquel amigo salta'a faraahu fi sawa'il jahim y al mirar abajo verá a su viejo amigo en medio del fuego qala allah in qittalaturdin le dirá por allá que estuviste a punto de ser mi ruina walawla ni'mat rabbi lakunt min almuhdarin si no hubiese sido por el favor de mi señor al guiarme estaría también yo en el fuego afama nahnu bamaytin Los creyentes preguntarán en el paraíso: No moriremos nunca más? Ella muutana alula wa ma nahnu bimu'adabin Solo morimos una vez en la vida mundanal y no seremos castigados nunca tras estar en el paraíso. Inna hadha lahu al-fawzul 'azim Ese será el gran triunfo. Limithada falyamel alamilun Que los hombres se esfuercen en realizar buenas obras en la vida mundanal para obtener una recompensa así. Adhalika khairun nuzlan am shajaratuz zaqum Es esto las bendiciones del paraíso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 Innahā shajaratun takhruju fī aṣl al-jaḥīm. Es un árbol que crece en medio del fuego del infierno. Ṭalʿuhā ka'annahu ru'ūs ash-shayāṭīn. Sus frutos son repugnantes como cabezas de demonios. Fa innahum la akiluuna minha famaliuuna minha albutun. Y comeran de él hasta llenar sus estómagos. Thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim. Después beberán una mezcla de agua hirviendo thumma inna marji'ahum ila al-jahim luego regresarán al suplicio del fuego innahum al-fawaba'ahum dhalin ellos encontraron a sus padres extraviados fa hum ala atharihim yahrun i se apresuraron a seguir sus pasos wa laqad dhalla qablahum aktharul awwalin i en verdad la mayoría de las comunidades que los precedieron se extraviaron antes que ellos Wa laqad arsalna feehim munzirin A pesar de haber recibido la llegada de amonestadores. Fa anzur kayfa kana 'aqibatul munzirin Observa cual fue el final de quienes fueron advertidos y no escucharon illa 'ibadallahi al-mukhlasin excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido wa laqad nadana nuuhun falan'amal mujibun y ciertamente noé nos suplicó ayuda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 وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Y que él fuera recordado y elogiado por las generaciones posteriores. سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ La paz esté con Noé entre todas las criaturas. إِنَّا كَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahu min 'ibadin al-mu'minin Él era uno de nuestros siervos creyentes. Thumma aghraqna al-akhirin Y después de salvarlo junto con su familia, ahogamos a los demás. Wa inna min siu'atuhu la ibrahim i ciertamente abraham fue uno de quienes siguieron su creencia iz ja rabbuhu bi qalbin salim se presentó ante su señor con un corazón limpio de toda incredulidad Idh qala li abihi wa qawmihi mada ta'budun. Y dijo a su padre y a su pueblo, ¿Qué es lo que adoran? Aifkan alihatan duna Allahi turidun. Desean falsas divinidades fuera de Allah. Fama zannukum porbe el alamin ¿Qué piensan sobre el Señor de toda la creación? Fenazara nazratan fin nujum Y miró hacia las estrellas. Faqala inni saqim Y dijo para poder quedarse solo. Realmente estoy enfermo. Fatawallu anhum mudabirin Y se alejaron de él. Faragu ila alahatihim faqala ala taakulun Entonces, se dirigió rápidamente hacia los ídolos de su pueblo y les preguntó. No comen ma lakum la tantiquun que les pasa por que no hablan faragha <risa> alayhim darban bil yameen entonces se acercó a ellos y los golpeó con la mano derecha y cayeron destrozados fa <risa> aqbalun a él y zifun Y cuando su pueblo vio lo que había sucedido con sus divinidades se dirigieron a él con rapidez. ¿O la adorad unos lo que tenhitan? Abraham les dijo: Adoran lo que ustedes mismos han tallado. Wallahu khalaqakum wama ta'malun Cuando habá es quien los ha creado así como lo que hacen قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم Entonces dijeron furiosos levanten para él una construcción donde quemarlo y arrójenlo al fuego Fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin Itramaron un plan contra él. Mas ellos fueron los derrotados. Pues Allah lo salvó de las llamas. Wa qala inni zaahibun ila Rabbi sayahdeen Dijo Abraham emigraré hacia donde me ordene mi Señor. Él me guiará. Rabbi habli minas salihin. Y Abraham suplicó a Alá diciendo: Señor, concédeme un hijo que esté entre los rectos y virtuosos. Fabashsharnahu bi gulam halim. Y le anunciamos el nacimiento de un niño, Ismael, paciente y tolerante. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى Qala ya abtaf'al ma tu'mar satajiduni in sha'a Allahu min as-sabirin I quando Ismael hubo crecido y empezó a acompañar a su padre este le dijo Hijo mío he visto en un sueño que te degollaba ¿Qué opinas sobre ello? Ismael le dijo: Padre mío, haz lo que se te ordena. Si a Alá quiere, me hallarás de los pacientes. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ Y cuando ambos se hubieron sometido a la orden de Alá, Y Abraham hubo colocado a su hijo tumbado sobre la frente para sacrificarlo. Y <risa> lo llamamos diciéndole. Abraham. ¿Quedes decirle a él? Inna kadhalika najzi almuhsinin Ya has cumplido tu sueño. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Inna hadha lahu albalaa'ul mubeen Ciertamente esa fue una clara y dura prueba de su Señor para comprobar la obediencia de Abraham. Y fadiñahū bi-dhabḥin 'aẓīm. Y salvamos a su hijo mediante un espléndido sacrificio, el de un carnero. Wa taraknā 'alayhi fi-l-ākhirīn. E hicimos que Abraham fuese recordado y elogiado por las generaciones posteriores.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 Wa bashsharnahu bi Ishaaqan nabiyyan min as-saaliheen. Ile anunciamos el nacimiento de Isaac, que sería un profeta y estaría entre los rectos y virtuosos. Wa barakna 'alayhi wa 'alaa Ishaaq.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 Wala qadmananna ala Musa wa Harun I ciertamente favorecimos a Moisés y a Aarón. Wanajjaynahuuma wa qawmahuuma min al-karbi al-azim. Y los salvamos, así como a su pueblo de la gran aflicción que sufrían por estar sometidos al faraón. Wa nasarnahum fa kanu humul ghalibin Y los socorrimos y fueron ellos los vencedores. Wa atainahum al kitaba al mustabin Y les concedimos escrituras esclarecedoras wa hadainahumas sirata al mustaqim y los guiamos por el camino recto wa tarakna alaihima fil ahirin e hicimos que ambos fuesen recordados y elogiados por las generaciones posteriores salamun ala Musa wa Harun la paz la paz Esté con Moisés y a Aarón. Inna <risa> kathalika najizil muhsinin. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Innahuma <risa> min ibadina al mu'minin. Ambos eran de nuestros siervos creyentes. Wa inna Ilyasala min al mursalin.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 invocan a la divinidad de Baal en vez de invocar al creador supremo Allah rabbakum wa rabb abaaikum al awwalin Allah su señor y el señor de sus antepasados fakaththabuhu fa innahum lamuhdharun mas los desmintieron y serán conducidos al castigo del fuego إلا عباد الله المخلصين excepto los siervos que adoran sinceramente a Allah y a quienes ha escogido para concederles su misericordia وتركنا عليه في الاخرين e hicimos que fuese recordado y elogiado por las generaciones posteriores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 él era uno de nuestros siervos creyentes. و إن لوطًا من المرسلين. Y Lot fue realmente uno de los mensajeros de Allah. إذ نجيناه وأهله أجمعين. Y lo salvamos junto con toda su familia illa ajuzan fil ghabirin excepto a una anciana su esposa que fue de quienes recibieron el castigo thumma damarna al-akhirin y después de salvarlos destruimos a los demás wa innakum latamurruna alaihim musbihin y ustedes, habitantes de la Meca pasan por delante de donde habitaron cuando viajan durante el día wa bil lail afala ta'qilun y así como por la noche no van a reflexionar wa inna yunusalamina al mursalin y Jonás fue realmente un mensajero de Allah id abaqo ila al fulq il mashhun huyó de su pueblo que lo desmentía hacia una embarcación que estaba repleta fasa hama fakana minal mudahadin Entonces aceptó echar suertes para ver quién abandonaba el barco y fue de los perdedores. فالتقمه الحوت وهو مليم. Y un pez enorme se lo tragó por haber hecho algo reprobable, al abandonar a su pueblo sin el permiso de Allah. فلولا انه كان من المسبيحين y si no hubiese sido porque era de quienes glorificaban a Allah. La labith fi batnihi ila yawmi yub'athun. Habría permanecido en el interior del pez hasta el día de la resurrección. Fanabadhnahu bil arai wa <risa> huwa saqim. Y lo arrojamos a una playa desierta maltrecho. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ إ hicimos que creciera a su lado cubriéndolo y protegiéndolo del sol una planta de calabaza وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ Y lo enviamos de regreso como mensajero a unas 100.000 personas o más bien a más. Fa amanu fa mta'nahu ilaheen. Y creyeron. Y los dejamos disfrutar por un tiempo. Fastaftihim alirabbikal banat wa lahumul banun. Pregúntales a los idólatras, oh Muhammad, si creen que tu Señor iba a tener hijas ya que según ellos los ángeles eran hijas de Allah mientras que ellos prefieren a los hijos am khalaqna al malaikata inatha wa hum shahidun ¿y acaso fueron testigos de cuando creamos a los ángeles para decir que son del sexo femenino ala innahum in ifkihim layakulun en verdad mienten cuando dicen wala da allahu wa innahum la kadibun que Allah tiene hijas y son unos embusteros astofa al banati ala al banin iba a escoger a las hijas sobre los hijos cuando él es el creador de ambos Malakum kayfa tahkumun ¿Qué les sucede? ¿Cómo toman sus decisiones? Afala tadhakkarun Es que no reflexionan. Amlakum sultanum mubin pues que tienen una clara prueba de lo que dicen. Fatu bikitabikum in kuntum sadiqin Muestren su libro en el que se apoyan si son veraces. Waja'alu baynahu wa baynal jinnati nasaba وَلَقَدْ عَلِمَتِي الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Y los idólatras han creado un parentesco entre Allah y los yin. Cuando éstos saben que quienes dicen esas mentiras serán conducidos al castigo del fuego. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 con su magnificencia. فإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ustedes que rechazan la verdad junto con aquello que adoran ما أنتم عليه بفاتنين no podrán extraviar a nadie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 todos nosotros tenemos un rango asignado en el cielo. Wa inna la nahnu saffun y nos disponemos en filas para adorar a Allah. Wa inna la nahnu al-musabbihun y lo glorificamos continuamente. Wa in kanu la yaqulun Solían decir los habitantes de la Meca antes de tu llegada, oh Muhammad. Lau annana indana dhikran minal awwalin Si tuviéramos una revelación como tuvieron las comunidades que nos precedieron. La kun ¡Ubada Allahil mukhlasin! Adoraríamos sinceramente a Allah y nos habría escogido para concedernos su misericordia. Fa kafaru bihi fasawfa ya'lamun. Sin embargo, ahora que les ha llegado el Corán, lo desmienten. Ya verán lo que les espera. Wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursaleen I ciertamente decretamos para nuestros siervos mensajeros Innahum lahumul mansurun Que ellos serían auxiliados Wa inna jun danalahumulghalibun Ique nostri soldados, los creyentes que luchan por la causa de Allah, serían los vencedores. Fatawalla anhum hatta heen Aléjate pues de ellos, los idólatras de la Meca, por un tiempo determinado por Allah. O oh, Muhammad, wa abaṣiruhum fa sawfa yubṣirūn yobserva el castigo que recibirán ya verán ellos lo que les espera a fa bi 'adhābin yasta'jilūn acaso quieren apresurar la llegada de nuestro castigo Fa idha nazala bisahatihim fa sa asobahul mundharin Cuando se abata sobre sus hogares Será un mal día para quienes fueron advertidos Watawalla anhum hattahin Y aléjate de ellos por un tiempo Wa abasir fasawfa yubasirun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 Wa salamun 'alal mursalin La paz esté con los mensajeros de Allah Walhamdulillahi rabbil alamin Ya lavado sea Allah Señor de toda la creación